son muchos años los que nos separan. Y comprendo que me hayas dejado. Mas, mas si alguna vez te sientes sola, regresa junto a mí. Y esto volvería a ser como un paraíso de amor donde, donde solo tú serías la reina. Pero te lo suplico Vuelve Vuelve Vuelve donde no existan razas ni edades donde no existan las negras nubes que empañen soles radiantes ese lugar existe ana yo lo he visto existe solo solo tú faltas oh ana te necesito vuelve vuelve Vuelve!